Bueno, se dio la segunda mesa paritaria,、eh, mesa donde, donde bueno, el Ejecutivo trajo un ofrecimiento nuevamente, en este caso a lo que ya había firmado que era el 5% para octubre, le agregó、eh, un 10% en noviembre y un 6% en diciembre. Eh, a eso le sumó también para el año siguiente, a partir del primero de enero del 2023, que los compañeros y compañeras que restan tener régimen de 40 horas puedan pasarlo. Esto quedó como un compromiso de parte de la gestión, compromiso que, según manifiestan ellos, sería para mil. 300, 1500 compañeros que todavía no tienen la jornada de 40 horas. Nosotros eso lo planteamos como, como, bueno, como que es parte del ejercicio del año que viene y que, no, si bien es, es, es bueno、eh, el gesto,、eh, debería de tratarse del año que viene y no, en esta, no ponerlo como moneda de cambio en esta paritaria 2022.、Eh, con lo cual, el ofrecimiento total. En la paritaria、eh, anual sería del 70%, 70 y algo,、eh, 70,1 2 o 3、eh, en el acumulado. Nosotros entendemos, al igual que otros gremios, que es insuficiente teniendo en cuenta que la previsión de la inflación、eh, es del 95%,、eh, otros dicen 104%. Con lo cual seguimos aferrados a la misma idea como gremio, pero a esto también hay que sumarle que los trabajadores también piensan lo mismo, que es insuficiente. Se generó una asamblea posterior a la, a la reunión paritaria y en dicha asamblea rechazaron rotundamente el ofrecimiento. Con lo cual, a m e n de lo que nosotros entendíamos, escuchamos el pedido de las y los trabajadores. Y、eh, se rechazó esa propuesta.、Eh, se intentó generar una tercera reunión donde quizás ellos podían inyectar algunos puntos más. Hicimos ese pedido, pero el Ejecutivo definió,、eh, definieron ellos, que no iba a haber otra, otra reunión porque no podía haber más ofrecimientos. Que era esto, se aceptaba o no. Con lo cual. Eh, bueno, nosotros como entidad gremial, en conjunto con、eh, el gremio municipal, ambos gremios los mayoritarios, planteamos un paro de 24 horas para el día lunes. Y a eso hay que sumarle que, como ATE, a nivel nacional, tenemos el día martes un paro nacional, donde obviamente pueden adherir a dicho paro tanto nacionales, provinciales y municipales. Así que, bueno, estamos en esa instancia, un paro para pedir reapertura, porque el Ejecutivo cerró la, la discusión paritaria.、Eh, y bueno, estamos trabajando en ese paro y en la modalidad. Todavía no se ha definido la modalidad, porque, digamos, obviamente está, digamos, va a ser en conjunto con el, con el gremio municipal. Así que estamos todavía en discusión de cómo va a ser esa modalidad, pero lo concreto sí es el paro de 24 horas.